Informativa Ixtlahuacense. Las noticias oportunamente. Arturo Sornio Sánchez, secretario de Desarrollo Agropecuario en la entidad, acompañado de la alcaldesa Elda Gómez Lugo, puso en marcha el pozo número 8 de San Pedro de los Baños, entregó el bordo de San Antonio de los Remedios e hizo entrega de 82 tractores al igual número de productores islahuaquenses. El gobernador Enrique Peña Nieto presentó su programa Compromiso por las Mujeres, que parte de una serie de reformas que se realizarán a la legislación mexiquense a favor de la equidad de género y en contra de los sistemas sociales que han atentado históricamente contra el desarrollo de este sector social. Explicó que las reformas a favor de la mujer consistieron en 77 modificaciones al marco legal mexiquense, en 13 ordenamientos estatales que se dieron de manera unánime para dar lugar a nuevos derechos y defensas institucionales por los derechos de la mujer. La Secretaría de Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, con el cual se cambia el orden de los colores en la banda presidencial. El acuerdo, el cual entrará en vigor hoy, precisa que la banda presidencial Tendrá los colores de la bandera nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente correspondiendo el color rojo a la franja superior. Indica que llevará el escudo nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado a la altura del pecho del portador y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado. Ya estás al tanto de lo que pasa dentro y fuera del municipio. Sintonizas Radio Ixtlahuacense.